Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lesligones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lesligones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma... Si no los yergue tu alma ante ti Pide que el camino sea largo Que muchas sean las mañanas de verano En que llegues con qué placer y alegría A puertos nunca vistos antes Detente en los emporios de Fenicia Y hazte con hermosas mercancías Nácar y coral, ámbar y ébano Y toda suerte de perfumes sensuales Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca... te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas».